Cuentos de hadas españoles. Recogemos lo que sembramos. Había una vez en un pequeño pueblo dos hermanos, James y Jordan. James era el hermano mayor, pero era malvado por naturaleza. Era maleducado y muy desagradable con todos. ¡Ey, fuera de mi camino! ¡Oh, qué maleducado! Oiga, no se interponga en mi camino Lo siento, señora Oh, Tu padre es afortunado de tenerte a ti, Jordan James es muy maleducado Sí, Jordan era todo lo contrario a su malvado hermano Era amable y cariñoso Y como había dicho la señora, quería a su padre muchísimo Papá, tengo la fruta que querías Gracias, hijo James, ¿me las puedes pasar? Oh, tengo que ir a ver a mis amigos ¡Lo siento! Oh, toma, papá Escucha, James Recoges lo que siembras Recuérdalo ¿Qué significa eso? Da igual, me voy No te preocupes, papá. Estoy seguro que, en el fondo, hay un alma gentil. Un día, su padre se puso muy enfermo y habló con sus dos hijos. ¡James! ¡Jordan! ¡Creo que no viviré mucho más tiempo! ¡Quiero que...! Guardáis la tierra y la riqueza a partes iguales <ríe> Entre los dos <ríe> ¿Qué? Papá, no digas eso, te pondrás mejor Y <ríe> recordad, la familia es muy importante Pocos días después murió Y a Jordan se le partió el corazón Pero James, en cambio, estaba enfadado. Soy el hijo mayor. Mi padre debería haberme dado todo a mí. Me lo quedaré por ley y expulsaré a Jordan. Y fue justo lo que hizo. James, ¿qué estás...? Bueno, como soy el mayor, me lo quedo todo. No hay suficiente para compartirlo contigo. ¡Fuera! Pero... ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Pero a James no le importaba. Se rió y cerró la puerta en las narices de Jordan. Jordan no sabía qué hacer, pero decidió irse y empezar una nueva vida en otra parte. Enseguida llegó a una tierra infértil que tenía una casa destrozada. Fue a un pueblo cercano y pronto encontró trabajo. Con el poco dinero que ahorró, reconstruyó la casa destrozada y preparó la tierra que pronto empezó a arar. Y con el tiempo, formó una pequeña familia feliz. Pero un día, Jordan perdió su trabajo y pronto su dinero empezó a descender. Gracias a Dios que tenemos el campo para mantenernos vivos. Pero unos días después... Una hambruna golpeó su tierra y la familia lo pasaba muy mal. Jordan intentó buscar trabajo, pero no tuvo suerte. ¿Qué haremos? Han pasado dos semanas y tenemos muy poco en casa. ¿Por qué no le pides ayuda a tu hermano? ¡Papi, tengo hambre! Oh, toma, hijo. Cómelo todo. Sí, creo que se la pediré. Partió a casa de su hermano. Allí James le abrió la puerta y se rió. Hey, hey, hey, hey. ¿Por qué el querido Jordan es ahora un pobre mendigo? ¿Vienes aquí pensando que te ayudaré? Bueno, ¿me ayudarás? ¡Claro que no! No tengo nada que ver contigo. Vete y no vuelvas nunca más. Cerró la puerta en las narices del pobre Jordan James era extremadamente feliz con su riqueza y con su vida No había cambiado y seguía siendo una persona malvada Jordan se alejó lentamente, muy triste Al caminar, vio que una serpiente estaba a punto de atacar a una cría de pajarito ¡Oh, no! ¡Ese pajarito está en peligro! ¡Oh, no! El pajarito cayó en los arbustos, pero cuando Jordan fue a verlo, su pata estaba herida. ¡Oh, pobrecito! ¡No te asustes! Bueno, ¿qué debería hacer? Llevó el pajarito a casa, le aplicó un ungüento, lo envolvió con un trozo de tela y se aseguró que el pajarito estuviera bien atendido por su mujer y por él. En unos días el pájaro estuvo curado y se fue volando alegremente Dio tres círculos a la casa y salió volando ¡Qué dulce criatura! Pero querido, necesitamos encontrar la manera de conseguir comida y rápido Un día, cuando Jordan estaba mirando su campo con tristeza Oyó un ruido familiar ¡Oh! ¡Hola, pajarito! El pajarito que Jordan había ayudado lanzó unas cuantas semillas al campo y salió volando. ¿Qué es eso? ¡Oh! Justo entonces, la tierra empezó a vibrar como si fuera un terremoto, y de la tierra salió una planta de sandía. ¡Papi! ¡Mira qué sandías más grandes! Bueno, llevémoslas a casa, ¿vale? Las llevaron a casa y todos esperaban Mientras Jordan la cortaba a la mitad Pero al cortarla, todos se sorprendieron al ver que estaba llena de monedas de oro ¡Oh, madre mía! ¡Hay muchas monedas! Me pregunto si las otras estarán como esta Cortó otra que estaba llena de gemas ¡Qué aburrido! ¡No podemos comer esto! ¡Oh, cielo! ¡Es mucho mejor! <risas> Jordan vendió el oro y las gemas y enseguida él y su familia fueron otra vez felices. Un día, cuando les estaba contando a unos curiosos lugareños su repentina fortuna, un amigo de James estaba entre la multitud. Ese amigo le contó a James lo de Jordan y su buena suerte. James estaba muy enfadado. No soportaba oír esto y se volvió muy codicioso. Al día siguiente, fue al bosque. ¿Dónde encuentro un pájaro con una pata rota? ¿Eh? Oh. Justo entonces, allí en el suelo, había un pajarito que se había herido la pata. James se acercó y lo cogió. <risa> ¡Pajarito! Te ayudaré, pero con la condición de que tú me ayudes a mí. <risa> Así que James llevó el pajarito a casa y le vendó la pata. Tras unos días, el pajarito se curó y estaba preparado para volar. Te vas, ¿verdad? Recuerda que debes regresar y traerme más fortuna que a mi hermano. ¿Has entendido? El pajarito miró a James a través de sus ojos inteligentes. Se dio cuenta que James era una persona malvada. ¡Ahora vuela! ¡Vamos! ¡A por mis tesoros! <ríe> al día siguiente, James estaba fuera y vio regresar al pájaro. Por lo menos volvía y James estaba eufórico. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Yee! ¡Ven a plantar mis preciosas monedas de oro y gemas! James vio las semillas cayendo en la tierra. Enseguida, la tierra empezó a temblar y salió la planta de la sandía que daba unas sandías enormes. ¡Madre mía! ¡Estas sandías son enormes! ¡Qué rico voy a ser! Las llevó a su casa. Cortó una. Pero en vez de monedas de oro, salieron docenas de enormes arañas peludas de la sandía. ¡Oh! ¡Arañas! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde están las monedas de oro? A lo mejor las tiene la segunda sandía. Cortó la segunda sandía esperando las monedas de oro. Pero esta vez salieron ratas enormes. ¡Ratas! ¡No! Su mujer y su hijo salieron chillando, dejando al pobre James totalmente perplejo. ¡Una más! ¡Se dice que a la tercera va a la vencida! Cortó la tercera sandía, pero salieron las serpientes más grandes y temibles que había visto en su vida. Salió corriendo muerto de miedo se unió a su familia que estaba fuera asustados y confusos vieron como las otras sandías explotaban y salía una nube de insectos mi mi casa mis campos no vio como todo lo que se había quedado por codicia se destruía y se convertía en polvo ahora qué hacemos por qué no le pides ayuda a tu hermano pequeño James no quería ir a ver a Jordan después de cómo se había portado con él, pero no vio otra salida. Así que se tragó su orgullo y fue. ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Por favor, ayúdame! ¡James! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? James le contó a Jordan todo y cómo había sentido envidia de su hermano. Ahora se arrepentía de su manera de actuar «Jordan, siento cómo he actuado No debería haberte echado <risa> James, no pasa nada Te perdono todo Al fin y al cabo, eres mi hermano Vamos, que te ayudaré con tu casa, ¿vale?» ¡Oh! ¡Eres el mejor hermano del mundo! Al día siguiente, cuando las dos familias estaban trabajando unidas, James estaba feliz y ahí recordó las palabras de su padre. ¡Recoges lo que siembras! ¡Recuérdalo! Oh, ¡Es verdad lo que me dijo! Mm. Planté codicia y maldad en mi vida y solo obtuve destrucción. Así, James aprendió que si siembras malas intenciones, solo obtendrás malos resultados. Y si siembras buenas intenciones, la vida te recompensará solo con cosas buenas.